Hoy hacemos un programa especial. Hacemos un programa dedicado al sello Navarro GOR, ya que este año 2016 cumple su 25 aniversario. Han editado un recopilatorio con las 25 canciones en euskera y las 25 canciones en castellano más representativas. Una canción por año desde 1991 hasta 2015. Eso es lo que compone este disco recopilatorio de la historia de GOR. Y hay que comentar también que tanto Mikkel como Pachi pues nos han comentado que ha sido complicado hacer la lista de las canciones ya que algún grupo pues se ha quedado fuera y que ha sido imposible meter a todas las referencias ...que han tenido durante estos 25 años. Recopilatorio y este sábado fiestón en la sala central... ...a partir de las 7 y media de la tarde... ...Gorgawa con Alchatou, Los del Rayo, Leyotikan... ...Los Carniceros del Norte... ...y todo presentado por Yogurina Boroba... ...lo he dicho en la sala central... ...a partir de las 7 y media de la tarde. De todo ello, del sello discográfico... Del recopilatorio, del concierto Vamos a hablar con Miquel y Pachi Ya que están por aquí, por los estudios de Berriozer y Ratia Y los vamos a tener durante todo el programa ¿Por qué? Porque ellos mismos nos van a presentar los temas que van a sonar Y además nos van a desgranar un poquito la historia de cada uno de los grupos que van a sonar Así que estos próximos 90 minutos Que seguramente se nos van a alargar un poquito más Los vamos a dedicar a ellos Los vamos a dedicar a los 25 años Del sello discográfico Navarro Gorr Este programa especial dedicado al sello discográfico GOR Saludando a Pachi y Miquel Responsables del sello que este año Cumple 25 años y como os he comentado Al principio del programa Pues vamos a realizar un programa especial Con ellos se arracha el día uno a los dos ¡Chao, para Rachel León! ¡Berdín! Eh, 25 años lleva el sello en este programa durante estos eh, próximos 90 minutos. Eh, pues lo dicho, vamos a repasar algunos grupos que han pasado por el sello a escuchar sus canciones y que tanto Pachi como Miquel pues, nos comenten un poco la trayectoria de la historia de las bandas. Si os parece, vamos a comenzar a arrancar con el primero de ellos. Uno que seguramente Pachi sabrá de quién hablo. Eh, son Valerdi y Valerdi. No, no Así está, estaba también Blanca, del sello GOR, y ha estado un montón de gente del sello. Digámoslo así, que es el grupo del sello, ¿no, Valerdi, Valerdi? Bueno, digamos que tocábamos tres de los cinco, trabajábamos en GOR, sí. Pues si os parece, comenzamos con el gaste y nos hablas luego un poquito más de uno de los primeros grupos del sello. Hace uno de los temas incluidos dentro de lo que es el álbum de Valerdi Valerdi de 1991 más concretamente y vamos a hablar un poquito sobre esa banda importante, interesante que teníais entre manos Bueno, sigue existiendo Valerdi, o sea, Marino y yo nos hemos ido y Blanca también pero sigue ahí el, el alma pater de la historia que es Toño con Zara pues, ensayando y haciendo más canciones ahora con otros artistas como Petty, haciendo ahí... Un... Doblete de grandes músicos y grandes compositores nosotros dejamos hace ya muchos años y bueno, pues eso, que no, no no han desaparecido. Seguro que si vais por ahí veréis algún cartel por ahí de, de ellos tocando. Y nos vamos ahora con otro de los grupos también importantes en la escena de Euskal Herria como son nada más y nada menos que Urch, con ese caiso de 1994. Bueno, pues la verdad es que volvieron, me parece hace dos años, eh, han estado tocando, estuvieron tocando en Burlada, por ejemplo el año pasado, después de un parón de pues igual de 10 o de 10 sí, años. años o así, y Y, ...y luego volvieron... ...con la realización de una cosa... ...que se les había quedado... ...me parece que era un disco directo ¿no?... ...una cosa así... ...o era un... no ...acabaron con un disco en directo... ...en el 2002 o 2003 o así... Y volvieron en el 2013 con un nuevo disco y ese es el que están moviendo ahora por ahí. Exacto, y eso, después de muchos años volvieron, tocaron, hicieron presentación en Durango y, y yo a los, ahora la verdad es que no les veo mucho en actuaciones, pero pero en los, en los papeles donde aparecen que actúan los grupos y estas cosas, pero yo creo que siguen en activo, sí. Y este tema lo podemos encontrar en una reedición que habéis sacado vosotros de discos, digámoslo así, clásicos, ¿no? Del sello. Sí, hemos reeditado dos, dos discos de Urtz este año, eh, y eso, de los cuatro que hizo Urtz con gore en su día, pues eso, dos acabamos de reeditar, que son el... De eh, Kaitzaren Garrasia y Auchastindus. Eso es. Clásicos en la discografía de esta banda De Urch, este tema Caiso de 1994 Nos vamos hasta 1995, un añito más adelante Nos vamos a ir con otro de los grupos Que yo, si te soy sincero No me acuerdo de decir, los Aspi Los Aspi la verdad O Seven Scale, como decía alguno por ahí ¿no? Pues Aspi parte de Dos, de tres monstruos De la música vasca, en el buen sentido Lo de monstruos ...como Unai campeón de Versolaris muchos años... ...y de Igor Elorcha también, campeón de Escalería de, de Versos... ...y acompañados de Josu Zabala, bajista, ideólogo, productor de Erzañac... ...durante muchos años, pues decidieron hacer un, un híbrido ahí... ...una combinación entre versos y, y música... ...y además con un aspecto teatral también, ¿no? Ellos empezaron con este tema de la pobreza uh -huh. y pues su gira y su disco pues fue un absoluto éxito, Además eran tres personajes muy populares, siguen siendo muy populares y eso les ha llevado pues a, a luego volvieron a repetir el disco o, con otro segundo disco, pero este no sé, este siempre tiene el feeling ese especial del principio. bi batean san jordmendira traskitalde bat helduzen boronda te azaltera lurrame talei oro desafia tus desde un capena Pakean urena keskatuz paque anga to sio ten Artean lurzatitu hau batuko dugu Guztionzako altxorra izatadin Propietatea mestretxatzen dugu Inoak ez du eskubiderik lurra saldu Ta erosteko odolez ziguten lurraken du Hora inorma jaso zeure magin dutea Bestela inpernura ez dugu gurtuko euren jainkorik Aperatxen lagun aiburan Lan janelkarrekin ez dugu espatzarik behar Ez gara maturtuko ez da zergarik orbainduko Naiz behar txuizan ahí estábamos recordando a Saspi Scale con uno de los temas incluidos en 1995 y ahora nos vamos con un grupo ya de renombre dentro de lo que es la escena local, nacional y casi casi internacional hablamos de coma que los primeros discos los sacó el sello discográfico Gordiruña los tres primeros discos salieron con Gord y sí, eh, esto es eh, me parece que lo que has, has elegido es lo de Marea Gora, la, la versión Gora es eso, de The sí. Toys, una versión <coughs> donde era uno de los grandes éxitos del pop Euskaldum y pasado por el machaque la máquina de prensar de, de los coma, pues quedaba algo así como así. Y vosotros los primeros, digamos así, ¿no? Los que le lanzasteis a la fama a los a esta banda, que ahora ya ya la conoce todo todo el mundo ya. Sí, digamos que les vimos una vez en un concierto en Burlada, en las fiestas de nuestro pueblo y nos parecieron inmensos, ¿no? Cómo es el Brigi y como eran ellos. Y entonces pues dijimos, a ver, vamos a hablar con ellos para grabar algo, lo que sea, una maqueta, un, para interesarnos y sobre todo eh, para difundirlos, ¿no? Y de hecho, donde ibas, vamos, quedabas estupendamente porque eran terribles. Bueno, son terribles ellos en directo. clásico de los Coma de 1996, el Marea Gora y de Rock, Pop y Metal no solo vivía el sello GOR en los inicios, ya que se metieron con cuatro, dos chicas y dos chicos, como son Mendicat, que comenzaron con su primer larga duración ya hace tiempo, en 1997, 1900... 97 eso es, con su primer trabajo discográfico, y luego sacaron... Eh, dos años más tarde el segundo, siguió el tercero y después Estela yedurne pues sacaron un proyecto llamado A2 que también salió bajo el sello discográfico gorre eh, contarnos un poquito de Mendicat y de a Bueno, nosotros teníamos relación familiar con Iker Sadaba, que es un poco el compositor, el que liaba un poco la manta en, en Mendicat. Y bueno, nos trajo una vez unas maquetas de las canciones y le, le dijimos, joder, ¿y esto por qué no lo editas, no? Y bueno, he hecho mano de un par de colegas de su clase de, de la uni y fue un poco el germen de, de, de Mendicat. Luego tuvo tanto éxito aquel famoso Wassen, que fue un poco un pepinazo, sobre todo porque era la primera vez o de las primeras veces que se oía música disco, música dance, que decían ellos en, en euskera. Y luego, pues después de eso, pues ya pasamos al segundo, al disco a Lorain, ya con la incorporación de Durne y... Ya estaban Estela, también estaba Alberto y ya un poco la formación que más conocimos en directo. Y aquello pues, fue un pepinazo también bueno, ¿no? O sea, eran gente que, que sabía lo que se hacían con la música y hacían melodías que se pegaba bueno, a todo el mundo, a los críos, también, a los mayores. También incluían la canción del Nafarronies, ¿no?, de la Icastola Jasso. Exactamente, un magnífico himno que, que si algún día hacen una, la lista de los mejores himnos de, de, de Icastolas <risa> o de movidas de estas, pues yo creo que esa tendría que estar porque era uno de los más pegadizos, sí. Ajá. Uh -huh. Pues si os parece, vamos a escuchar lo que has dicho tú, el más clásico de Mendicat, el gozen, con el cual eh, comenzaron, ¿no?, eh, Mendicat, a darse a conocer en esto de la música. Exactamente, venga, caña. Hora inbeñeta betiko Geiki! Hey, Valerdi, Valerdi, Urts, Saspi, Coma y ahora Mendicat Son unos de los grupos que bueno han pasado por el sello discográfico GOR Vamos a hacer una pequeña pausa Y antes de seguir bueno repasando canciones de los grupos que han sonado en el sello discográfico GOR Vamos a hablar un poquito de la historia del sello Los inicios un poquito del sello GOR ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se formó? Pues bueno, nosotros vinimos, veníamos de, de trabajar en Soñoa, en Uyuka y en Uyuka donde grabamos pues, a grupos como La Polla Records, Arzaniac, que... Cortatu, Taures Zurdos, Fijuanain Blue, no sé, seguro si se me olvida alguno, Potato, un montón de grupos importantes, ¿no? Barricada. Entonces, pues eh, ya tras un tiempo trabajando para otra gente, decidimos montar nuestra pequeña empresa y, y eso fue en mayo de hace 25 años exactamente, el 1 de mayo, ¿no? Entonces pues decidimos en vez de trabajar para otras personas trabajar un poco para nosotros. Uh -huh. Y andando andando, pues nos han pasado 25 años por encima. Y andando andando también habéis conmemorado estos 25 años con un doble CD, recopilatorio por un lado 25 canciones en euskera y por otro lado 25 canciones en castellano. Cuéntanos un poquito Mikel, cómo fue ese proceso de elaboración del disco, porque seguramente pues se han quedado muchas canciones. Fuera, porque son más de 2.500 referencias, he leído por ahí, ¿no? Qué... No, 250. 250. Te has echado un cero de más, 250. más ahí. 250. 250 referencias. No, pues hacer sacar las canciones para el recopilatorio este o bueno elegir los grupos fue bastante complicado porque queríamos sacar una canción de cada año, una en euskera y otra en castellano, y había años que era muy fácil la elección porque igual no había más cosas o era una canción muy destacada o lo que sea... Pero igual otros años, del 98 al 2002 o así por ahí, pues había bastantes grupos con muchas canciones importantes y a todas no se podía poner. Y entonces hubo que hacer ahí una pequeña criba y elegir pues lo que más nos pareció idóneo para el disco. Uh -huh. ¿Y se han quedado muchas en el tintero? ¿Se puede decidir, por ejemplo, a algunas? Sí, alguna pues, eh, Lowly o Julio Caguetta... O... Un montón de mí, entonces... canciones, ¿no? Evidentemente un montón de canciones le han quedado, ¿no? Pero vamos, esas que dice el Cristal Etic de de Josy Loli, que es de lo más de lo más potente que hemos escuchado en Euskera o, o de Julio Carrheta, Mea Culpa, grupos pues así cuando empezaban que eran bastante arrasadores, ¿eh? Y ha habido canciones también que habéis tenido que remasterizar para incluir en el recopilatorio, ¿no? También. Sí, en concreto la de Valerdi Valerdi, o esa que hemos escuchado la primera Betigaste y la de Potoca también en el Cazaricha SOS, pues esas dos teníamos el vinilo y no teníamos digitalizado en buenas condiciones y ya que íbamos al estudio a montar el máster, pues las digitalizamos, le hicimos una apaño del de cómo se suele decir, de marcado y peinado de las canciones. <risas> Y entonces, pues con eso yo creo que han ganado mucho, en concreto ahora escuchando antes la de Betty Gassi, me ha parecido que suena fenomenal. Pues si os parece, vamos a seguir repasando más temas. Luego hablaremos de la fiesta GOR, el plato fuerte que tenéis, que será este sábado dentro de dos días exactamente. Y si os parece, pues vamos con otro de los grupos también importantes en la escena musical, como son escalariac Antes eran eh, la banda Coma, ahora son Scalariac, que eh. también los primeros eh, discos los habéis sacado también con el sello GOR. Sí, coincidimos con ellos una vez en, en, con Valerdi y Valerdi tocando en, no sé si es Arbaiceta, me parece, igual ahora me columpio en el pueblo, pero y, y estuvimos tocando con ellos y al, al bajar nosotros de tocar, empezaron a tocar ellos y joder, nos pareció un grupo de ska completo y verdadero, ¿no? Mm -hmm. Una cosa que siempre habíamos echado en falta aquí, que hubiera una banda de ska potente y, y divertida a la vez, ¿no? Y entonces pues no sé, estuvimos, les dijimos si tenían alguna maqueta y cuando pudimos pues grabamos el primer disco que era que era un poco pues ese reflejo de ese directo que hacían potente. Música el ritmo al la turare que me Camberogué gratuito, tanto te cobero egé. Escamancho tuta lasa y tu, paso tu terreno. Negro kota miticolá, paña vero qué es que vi. Ani capisco rago, mujitazo, tamacha se reseré. Naturaleza kimbach, sus zaren eskinetan elkarrekin regen gau tabun tabuta tasaka tabuta tasaka eska naturarekin bat sustraik berat du eskin jarregek naturarekin bat Natura de Kemat, uno de los temas clásicos de Escalaria, que seguramente los hemos bailado un montón de veces en San Fermín. Es Escalaria, eh, Coma, Doctor Deseo, eh, Lendacaris Muertos, grupos de renombre, Vendetta y, por supuesto, también, como no, no podían faltar la banda Ibarresa Sutagar, que dentro de poquito saca nuevo disco, pero los primeros discos, por supuesto, fueron con el sello discográfico, que menos que con GOR, ¿no? ¿no? Los, los primeros los primeros los realmente segundos. no, digamos la segunda, tanta, la segunda ¿no? tanta, eso es <ríe> Fueron como el cuarto, el quinto y el sexto, algo así diría yo que habrían sido. Y pues eso, esta canción es del jk Zuzenean, que es del año 2000, 2001. Pues se habría grabado en el 2000 y salió el disco en el 2001. Y eso, elegimos esta canción Homo Sapiens, que da el nombre también al disco anterior, que también salió con Gorr. Y a mí personalmente una de las canciones que más me gustaba de esa época. Vamos uno de los clásicos de sutagar por supuesto, en la discografía de GOR. Ese álbum de 2001, álbum en directo, Monsapiens, donde parte del concierto se grabó aquí arriba en el Colegio Mendialdea de Berriozar. Nos vamos con otro grupo también de renombre. Estuvieron hace dos sábados, el primer sábado del mes de abril, en la sala central de Iruña, presentando su nuevo larga duración. Y hablamos de la formación saspi con uno de los clásicos, el tema Hilaria. Y también la discografía particular del sello Navarro-Gor. Sí, bueno, a Ken Shaspi les conocíamos, de sobre todo a Iommi, eh, siempre es el personaje que nunca se ve en el escenario de Ken Saspi, pero siempre está ahí detrás. lo conocíamos de, de, de la época de Esquisu, ¿no? que era el bajista y un poco compositor también de muchas cosas que hacía. Entonces, él nos presentó la primera maqueta que sacamos en un recopilatorio pequeño con dos o tres canciones Y él nos presentó a Añaut, que ahora es el cantante líder de la banda. Y bueno, pues eso, grabamos el primer disco y luego otro segundo. Y al final, pues una buena colección de, de grandes éxitos. Zailozu euriari Berri zezpaltzeko Esan bakardadeari Gaurrezetortzeko Na-na-na-na-na-na-na-na na na Eusten nauen soka Notzen nauenan Ametsak sortu zizkitanan Galtzen dituena Na na na na Na na na na Na na na Na, na, na, na. Zuretzat, Lapurtuko nuke gauero. Eta zu Zau det, bere argia ikusteko Irri farrez, dero minez, eragindidazun egarra Nire suab, itzalitab, ez zara gaueko izar bakarra Ez zara Ez dela egia Hune baten sinisteko Ez garen guztian Zuretzat hilargia Lapurtuko nuke gauero Itxu zaudet, bere argia ikusteko Girri farrez, gero minez, eragindidazun egarra Nire zua itzalidad, ez zara gaueko izar bakarra Ez zara repaso que estamos haciendo a los 25 años del sello GOR en la sintonía de berriozar y Gratia en el programa Buscal Música y este es uno de los temas que menos he escuchado, no sé ni qué grupo es así que <risa> Pachi y Miquel si habláis un poquito sí. sobre él Pues fue el single del música Musicail, famoso recién sacado en vinilo además de los Berricharrak fue el quinto disco que sacaba Berri con GOR luego salieron dos DVDs con un recopilatorio y con un documental uh -huh. Y bueno, no hemos perdido la relación Relación con ellos seguimos teniendo y tal Pero discográficamente, pues hasta ahí llegó Ahora ya, claro Ya tienen las miras mucho más altas que, que nosotros ¿No? <risa> Y ya que has hablado de vinilos, de, de esta formación de Barry Charrack, tenéis un montón de vinilos para que la gente pueda comprar. Eh, Hablarnos un poquito también de lo que es eh, la página web de... Bueno, vinilos, alguno nos queda por ahí, pero tampoco tenemos mucha cosa. Un montón no, montón, montón no. no. Algo hay. Y eso, pues el que quiera vinilos o discos o descargarse en MP3 el disco, tenemos en nuestra página web, gordiscos.com. Y va con segundas lo de vinilo porque a ver si sacáis... Vas, ahora, más. ahora que está de moda bueno, algún proyecto tenemos que pero por ahora no vamos a decir más del tema yo creo y pues eso si sí, pides si sí, en la página web puedes encontrar pues descargar hay discos que se han agotado físicamente pero por ejemplo pues en mp3 pues te los puedes descargar hay mucha gente que me pregunta y cómo puedo conseguir música de mendicar no que ya no te quedan los discos yo, pues entras en la página web te descargas el mp3 y no sé, hay discos que si no los encuentras de ninguna manera, ahí están todos un poco, ¿no? Y aparte de eso, ¿también tenéis contratación o alguna cosa por ahí dentro de lo que es la página del sello cómo puede contactar la gente con vosotros? Sí, claro, está la página de, de, de, con, de cómo contactar con nosotros, donde desplegamos un poco todos los trabajos que hacemos y bueno, de momento contratación, ahora estamos llevando al chatu, lo hemos dejado ahí un poco en standby pero pero vamos... el digamos que, que, que con el chatu seguimos haciendo la labor de, de contratación que la gente que entre un poco en el apartado ese de, de qué es lo que hacemos y verá pues más cosas, la editora de canciones, la distribuidora un poco también la, subimos las, los discos a tiendas digitales si alguien quiere de fuera si en vez de pagar pues hay gente que, que puede venir y que le podemos subir también el disco a digital, a, pues a Spotify o a cualquier tienda de estas digitales iTunes, las que sean O sea que durante estos 25 años ese yogur pues está en las últimas, ¿no? como quien dice. En lo último ya, ¿no? <risa> en, la, estar, en la ¿no? última... En la pomada, hay que decir, no no sé cómo se dicen. En las últimas no, las últimas no, joder, que, que eso hay una. que aguantar. Nos, <risa> hemos, nos hemos tenido que actualizar para el tema este del digital y todo eso, si te refieres a eso más. Eso, eso, sí, sí, mismo. eso querías decir. Pues... Antes era eso, sacar vinilos ahí y tal, y ahora ya es, pues, el tema digital y todo eso, pues, es bastante más importante. Bueno, pues ¿verdad? ahora, como da la vuelta a todo, pues, otra vez también vamos a sacar algún vinilo este año, como ha dicho Miquel, pero no queremos desvelar, aunque, bueno, ya es rumoreo por ahí cuál es el que, ¿no? Digamos que compaginamos desde la última tecnología con lo más vintage que se dice también ahora, <ríe> con los vinilos de toda la vida. sonando uno de los clásicos de Vendetta el tema de más concretamente del 2009, y qué decir ya de Vendetta que nadie sepa ya, ¿no? Pues que han venido de Sudamérica, ¿no? Que tocan, también están tocando estos días por aquí en los rasteches, presentando su disco también Pues eso, ¿qué se puede decir de Vendetta ya a estas alturas? Ya que los conocemos todos ya que, que es una superbanda que no solo se dedica al SKS sino a más cosas y que yo siempre tiene una proyección que no sé dónde van a llegar O sea, yo no les veo el techo, vamos, me parece... Ahí hay nivel como para seguir años y años. Y nos vamos ahora con los hermanos del sello GOR, con los Leyótican. Los hermanos, por <risa> porque porque Porque parecen nuestros hijos, quiero decir así. Ahí están todos en, desde el principio hasta ahora con, con el sello, ¿no? Sí, sí, es el grupo más duradero en, en GOR y pues, eso, pues ellos cumplen 20 años, me parece. Este, nosotros 25 con el sello, ellos con el grupo 20... ...más o menos... ...y, y bueno, pues los Leyoticán... ...no sé, Miquel iba a decir algo de la actuación... ...no sé qué quería decir... ...no, bueno, iba, de, iba a relacionar... ...Iba a relacionar Vendetta con Leyoticán... ...y pues el decir que Gorka Armendariz... ...que el cantante de Leyoticán... ...pues que cantaba en esa canción de, de los Vendetta... Uh -huh. ...y más de los Leyoticán... ...pues eso, que los tendremos este sábado... ...en el Central, en la fiesta de Gork... ...con el chatu Los del Rayo... ...y Los Carniceros del Norte... ...y uh -huh. con la presentación de Yogurina Borobá... Y eso, pues bueno, si quieres ponemos Leiotican Y luego seguimos eso, hablando del ponemos tema Ponemos Leiotican, ponemos al chato y luego hablamos un poquito De lo que va a ser este fiestón del sábado Perfecto Al chat hubo una joven banda de Ilumerri Lumbier Que bueno, ha dado ya los primeros pasos hace tiempo Con lo que es su primer larga duración Hace poco salió el segundo Y ya están en el estudio, ¿no? Sacando algún que otro tema ya para el tercero, ¿o me equivoco? Sí, pues hace un mes o así estuvimos grabando unas nuevas canciones De lo que será el próximo disco que saldrá en otoño Y ya tenéis disponible para ver en el Facebook Un lyric video con una de esas nuevas canciones Sí uh -huh. Y, pues eso, aquí hemos escuchado el Itza, que ha sido el mayor éxito del verano pasado para los Alchatu, ¿no? Y allá donde íbamos, en los pueblos que íbamos, siempre había éxito en casi todos. ¿Y cómo recogió ese yogor a estos chicos que tenían eh, 14, 16 y 17 o algo así, no? No, cuando anda. empezaron eran 14 y 15. Esos, 14 y 15. Y vinieron de Javiero de Vendetta, ¿no? Fue el que... Sopachi. Sí, había grabado el la primera maqueta y, vamos, nos sorprendió que con esa edad tuvieran... Esa capacidad de hacer esas canciones tan bien hechas y tan... No sé, que parece que van a ser mayores, ¿no? Y cuando te los encuentras dices, ahí va la leche, tú. Uh -huh. ¿A entonces, ves? pues eso, pues a raíz de eso ya les dijimos, venga, a hacer un segundo disco, a ver... Y bueno, y nos siguen gustando, seguimos siendo fans. Y aparte que ya tienen varios videoclips, uno que hicieron en La Foz de Lumbier, otro que han sacado con una televisión, bueno, en un, sí. en un garito de esos así... Ese, Antiguo, ese ¿no? fue cosa mía, sí. sí en, el, en el matadero de eso Lumbier es, es. y luego en la Trinidad de Arre, hay un día de riada, me llevé a Ibai para grabar unas tómicas uh -huh. y luego en la bajera que tenían Villaba. También aproveché el viaje y grabamos ahí también. Y bueno, el eh. clip de esta canción que hizo también Aito Ramón, de Leiotican, que uh -huh. fue el que hizo es. el, el vídeo tan elegante de ilcha Pues Alchatu va a ser uno de los grupos que va a estar este sábado en la fiesta de gorra a partir de las 7 y media en la sala central. Eh, contarnos un poquito qué nos vamos a poder encontrar, si nos vamos a encontrar alguna sorpresa. Bueno, la primera sorpresa será pues que se abren las puertas a las 7 y estará Marino Goñi ahí pinchándose unos discos. ha confirmado hace poco ahí su presencia sí. poniendo música. Y luego pues a las 7 y media empezarán Los del Rayo que estrenan su nuevo disco que sí. sale mañana a la venta. Y eso, y luego serán los Alchatu, los Leyotikan y los Carniceros del Norte. Uh -huh. Y entre concierto y concierto, pues estará Yogurina Boroba, pues presentando a los grupos y entreteniendo un poco al personal. Sí, que la que tengo que conocer porque aún no la ha visto, no la ha visto todavía. Ya te la presentamos el sábado, <risa> no te preocupes. No la ha visto todavía. Hay que decir que los Carniceros del Norte, pues de su último disco, Colrofobia, pues la han estado presentando en un montón de sitios, pero en Pamplona no la habían presentado todavía. Sí. Entonces, bueno, pues eso, animar a la gente. Han, han presentado el disco en la stage, en Bilbo, en, en fiestas en la escena gusilla de Bilbo también. Y entonces, pues simplemente animaros a ver a uno de los grupos más interesantes también que hay, sin desdecir nada de los otros, claro. Y solo quedan dos días, así que las últimas entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Pues tenemos a la venta. Todavía están en la web del central, todavía se pueden comprar. Y luego en los sitios son en el Infiernito, en Tatuajes Thai en la la tetería de La Mañueta y en la oficina de GOR pues todavía mañana algún rezaga o si hay todavía mañana a la mañana se puede pasar por GOR a coger su entrada Pues si os parece vamos con otro de los grupos que va a estar, que van a estar actuando este sábado como son la formación Los del Rayo y nos vamos con uno de esos clásicos primeros clásicos que hicieron en 1991 el Presión en tus besos y luego hablamos un poquito más de ellos カラ ahí está sonando la música de los del Rayo, la primera referencia del sello discográfico GOR, o sea que el disco que más polvo tiene en la estantería del, de la discográfica GOR. Oye, polvo, polvo, que limpiamos, ¿eh? No nos llames aquí. Pero antiguo, antiguo, ¿no? Sí, sí, es antiguo, pero bueno, tampoco no es tan antiguo. Ya sabes que lo del tiempo es relativo. Pues sí, 25 años, 25 años tiene justamente ahora. Exactamente. Y nos fuimos a grabarlo a Burdeos con el Drogas de productor y que el otro día me confesaron del Rayo que no había quedado muy a gusto con aquel disco, porque no se entendía con el técnico, porque solo sabía hablar francés. Y ahora vuelven otra vez a la carga, como habéis dicho, el viernes, o sea, ahí, eh, mañana, sale a la venta el disco, y dentro de poquito pues los tendremos por aquí para que nos eh, lo presenten en el programa Oscar Música. Pues sí, lo nuevo se llama, a ver si me acierto, que no me acuerdo muy bien, con alas para volar, me parece que se llama la... la... El nuevo, el nuevo trabajo Que ¿Sí? sería para ellos Pues algo así como el cuarto Trabajo en su carrera Y nos vamos ahora con un grupo conocidísimo Por todos, por lo bueno Y también evidentemente por lo malo Hablamos de Cojón y los Guajalotes con ese clásico Insumisión que salió en 1993. Eh, ¿qué decir de esta de esta banda ya? No se puede decir nada. No se puede decir nada, ¿no? no se puede, ya todo lo que se ha hablado y tal, no se puede decir nada más. Yo creo que está dicho todo de ellos y, y solo al escuchar Insumisión pues entiendes un poco todo. Señoras y señores, calla manda una cara y no vienemada y si tu madre uy, uy, se espanta que está la guardia civil oh, oh yeah. que te vayas a la y que te estás haciendo gi que te vas a perder oh, sí, como no y si tienes que hacerte un batrorómro en el zaprracho no lo vas a nada No, que, no, que no, ni que no, que no, ni que no, la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Mi sumisión, mi sumisión, la juerga me gusta mogollón. Mi sumisión, mi sumisión, mi al sargento que lo tiren al pilón luego te vienen los jueces Que te meten al talego Que te comes un barro Que se los lleve el diablo Hijo de la ticorría Que se vayan a la mierda Que nos vamos de merienda Y que viva el vacilón Y sí, viva el amor No me gusta la corneta paso eso mi hago de la esta viva, viva la revolución Este negre chador Ni que no Ni que no Que la mili no me gusta Y que a mi nadie más sustituen lo que yo quiero es vivir es sumisión que sumisión la fuerza me gusta a yo y sumisión eso me chao ya lo que lo tiren al tirón y te sales del rebaño Si no te va el uniforme Me tira la silla Vete directo al mod <migua> vale, bueno, Y si no vete a caquichar Que te informan y te explica Lo que es la insumisión Ya toman notas, escuetes Y devuélveles la carta Que la mili no te encanta Simplemente di que no <migua> Di que no. no Di que no Di que no A mí no me gusta y que a mí nadie me asusta lo que yo quiero es vivir. y sumisión, y sumisión, la cuerda me gusta mogollón y en sumisión, en sumisión, y sumisión, ya sachetto que lo tiren al pilar. y en sumisión, y sumisión, la cuerda me gusta mogollón Dio, di su misión, lanzarte esto que lo tiren al dilor. Si te mandan una ca Buekazen no dut zelan zan armartzen, jamas. Tuvimos un caso accidentez, no se sé donde iremos a parar. Todas las gallinas quieren abortar. Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo seria el caos de la economía Aumentarian los precios de las tortillas No podríamos comer tortillas de patatas, ni ganadeso Ni huevos, fritos de perros por agua ni revoltos. Y usted, que opina la aborto de la gallina Y usted, que opina del aborto de la gallina Y usted, que opina del aborto de la gallina Y usted, que opina del aborto de la gallina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 Aprobarlo seria fatal Todos los animales querrían igualdad Si esto no fuera el caos Los no tanarienses los si quisieran abortar Bajas, ovejas y cerdos Y usted, ¿Qué opina del aborto de la gallina? usted, ¿Qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿Qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿Qué opina del aborto, de aborto, de aborto de la gallina? Carne para la picadora Se acabó El necio sueño de una vida feliz Nunca tendremos Un salvador Que nos regale Otra oportunidad Dame lo mejor Que tengo que olvidar Todas mis pellas y algún que otro valor. Solo colocado Se calma este dolor Que tanto agobia Mi cuerpo terrenal Tírame superviviente zas amor la bueno siga ese Qué hay? Eres muy libre si quieres confiar Solo nada ahí están dos grupos más que han sonado en el sello GOR durante estos 25 años como son Manolo, Cabeza Bolo y La Polla, eh, hablamos un poquito de estos dos grupos, más era... conocido igual La Polla que Manolo, Cabeza Bolo digámoslo, era la época punk no ahí estos dos grupos sí. La Polla Records aunque no, tuviéramos que poner La Polla de nombre, pero eran los de toda la vida los de Aguray sí, a nosotros nos tocó, grabamos los primeros discos, eh, los dos primeros discos Y luego a la vuelta volvimos otra vez a grabar discos en Oyuka, el Donde Se Habla y otro más, que ahora no me acuerdo. <risa> y luego a continuación todavía hubo una tercera vuelta con, con la Polla Records pues para grabar estos dos discos, Carne para la Picadora y el Fantástico en Turecto, que es el disco en directo con todos sus grandes éxitos de la primera época y disco del que estamos completamente orgullosos de haberlo haber colaborado con el en hacerlo. Y nos vamos ahora con otro de los grupos importantes también, como son Caos Etílico, con ese álbum de 1998, Sí, hay que decir que me despiertan habitualmente de mi casa cuando duermo y salen de un par de bares las cuadrillas de pues, 18 20 años cantando todo el disco entero de caos etílico, no sé, debe ser algo pegadizo, pero yo no sé, te diría que no, me des... mejoró va el haber grabado ese disco, no, pero la verdad es que no mejoró va, claro, me encanta que la gente cante pero es, es lo que pasa deben ser unas canciones muy pegadizas que siguen cantando la gente cuando sale de marcha por ahí. Pues nos quedamos con uno de los temas Nos quedamos con el tema ansiedad Buscas, nunca hallas nada Una droga puede calmar tu ansiedad Buscas, nunca hallas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad Cansado de buscar, mirar, pensar Y nunca hallar droga que calme mi ansiedad Sacrificio, sacrifición Sal a gustar cada vida cuesta un poco más gustas gustas nunca tallas cada sonando la formación de berriozar marea cuchi romero y toda su gente con ese álbum del 2000 del 2000 el tema si viene la pestañí uno de los grupos también dentro del sello gor pues sí nos tocó hacer el revolcón el famoso disco del bar de, del, del casco viejo. <risa> Sí, sí, y una canción tan redonda y tan magnífica ahora escuchándolo por los cascos es que es una canción a mí que me deja los pelos de punta y uh vino -huh. si viene la pistañí y de paso se aprende algo de calo también <risa> Seguimos con el programa que estamos realizando al sello Gore en su vigésimo quinto aniversario este especial y nos vamos ahora con Lendacaris Muertos banda también importante que ahora ha sacado nuevo disco y que estos pues le dan a todo por lo que se ven en las letras Pues sí, aquí estamos todos perdidos en el centro comercial izquierda! al centro comercial anormal anomal al centro comercial y ahora tienes letra eres su mente autosuficiente el pima hayadillas por el centro comercial de centro comercial el centro comercial el centro comercial oh, oh, oh. centro comercial el centro comercial de centro como euronas caducadas Tus principios están en las rebajas Vives lamiendo tapas caducadas de yogur Ya toca un viaje a Soria a visitar el Carrefour Carniceros del Norte, otro de los grupos del Sello Gor y además uno de los grupos que estarán participando este sábado en la fiesta del Sello Gor con motivo de su 25º aniversario, el tema Garras Humanas. Un poquito de la historia de esta banda, una banda que es poco conocida por aquí, por Iruña y Comarca. Pues los Carniceros han estado tocando un par de veces en la quelarre en la chantrea, a lo largo de, de su historia, que no tiene más allá de seis años, me parece. Digamos que eh, es un grupo... De música Y a la vez son aficionados al cine de serie B, tanto de terror como clásicos de, de toda la vida, de las películas de, pues eso, de Stanley Kubrick, ahora no <risa> me viene a la cabeza la película famosa esta de El Resplandor, uh -huh. digamos, eh, son unos aficionados al, al, al cine negro, ¿no? oye, al cine negro, al cine de terror y sobre todo a la serie B, saben muchísimo de películas y directores latinos, por ejemplo, entonces en sus discos siempre intentan y en sus actuaciones intentan llevar en, en una pantalla las imágenes de lo que están tocando en, en, en directo, ¿no? uh -huh. entonces pues su primer disco fue un poco dedicado a Santa Sangre a un montón de, de directores latinos, italianos, españoles, eh, brasileños, luego hicieron el 2013 Maníacos también con un montón de clásicos eh, digamos que eh, en el último disco, por ejemplo, El Corrofobia pues es un poco dedicado a esa manía que tiene la gente, a algunos que les da terror las, las películas con payasos que hay muchos clásicos también con, en, en el cine de terror, donde los payasos son los buenos, los malos, los protagonistas siempre, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues en este disco hemos extraído este Garras humanas, que es un clásico del cine de terror también, de, de que habla sobre payasos. Y eso es un poco lo que nos traerán. Nos traerán eso y me imagino que tocarán también unos cuantos clásicos De, sus, de, de su repertorio habitual. O sea que vamos a ver un buen show no de esta gente encima del escenario. Aparte de música, vamos a ver otras cosas distintas que yo, por ejemplo, no estoy habituado a, a sí, ello. Sí, espero que todo, que sí. normalmente suele le funciona sin ningún problema. no la, Una pantalla que tienen ellos grandes donde donde lanzan siempre las imágenes de, de sus canciones. no Digamos que el, las, de las dos veces de la chantrea me parece que una vinieron con la pantalla y la otra no. Uh -huh. Digamos que es un espectáculo que no estamos muy acostumbrados a ver música que esté toda montada con las imágenes, ¿no? Y vamos a cerrar el programa este especial de Euskal Música con la presentadora de todo el evento. como es Yogurina Boroba? Nuestra vedete favorita, Yogurina Boroba, que vendrá, no sabemos, que se sacará algún conejo del, del, de la chistera. Y bueno, pues digamos que ya también hemos grabado tres discos con ella y bueno, pues... La hemos invitado a que haga un poco de animadora y de, de intermedia, de presentadora, de, de un poco de, de eso, de BDT, de, de, de animadora del cotarro. Pues vamos a ir acabando ya el programa. Sobrepasamos las siete y media. Pachi, Miquel, el sello GOR, Esquerri Casco. Sori. Eh, Sori Onak por estos 25 años. A ver si son otros 25 años más. Eh, tú desde luego, Pachi, ¿no? pero <risa> Y otros 25 descansando. Otros 25 descansando. Eso sí. es. Y lo dicho, por haber estado en el programa Buscal Música y ser los protagonistas de este programa, presentando los temas y hablando de la trayectoria, de la historia no de todas las bandas, porque si no tendríamos aquí un macro programa, de casi ya de 24 horas no seguidas Sí, una, una hora por año, sí <ríe> Pues lo dicho, y nos vemos el sábado lo dicho, el sábado en el Central, recordamos ese Gorgawa con los grupos participantes Exactamente, los del Rayo Al Chatu, Leyótican y los Carniceros eh, del Norte, del norte. A las 7 se abren las puertas y a partir de las 7 y media ya empezará con los del Rayo. Y amenizado por la que vas a poner tú es una canción ahora. ¿eh? Hay que decir que esta canción es una canción compuesta por eh, uno de los pertenecientes a aquel grupo mítico Gasteiz-Tarra que se llamaban corroscada Héctor uh -huh. López de Olano. Entonces, esta canción se nota mucho porque tiene mucho de aquella época, aunque hay que descubrirlo. Pues Pachi y Miquel, es que recasco, gracias por haberos pasado es que y por haber hecho el programa juntos. Y nos encontramos dentro de otros 25 años con otro especial. Le digo a Miquel, a ti ya te dejaré descansar un poquito. Yo desde Benidorm. <risa> en siete días sin tanto nervio había quedado de maravilla y mira tú qué a gusto que estaría dicen que no que no nos han robado que simplemente tú no estabas invitado que democracia el infractor es condenado miren al cielo hacia el sol está en lado Dizen que al se levantan vitaminas Que Ryanair tiene un jet de calamina Que antes se daban litros de merpromina Y ahora el betadine es lo mejor para las heridas dicen que el banco no tiene ya dinero Que hay que pagar su deuda lo primero Hay que salvar al sistema financiero Que se hagan a el cielo Betadine No te desaparecen las colinas Un guitarrista sin cabeza Que toca bulerías Un tandillo o alegrías Si no respiras No te pican las ortigas Dicen que ya yo y no atenadillas Si vas de triple se te abren las pupilas Besa la virgen Y afalete las anillas Dicen que está Muy cara la autopista que es sano hacer como los deportistas rellenaré de fármacos mi lista, que últimamente hay mucho asmático ciclista que le diga es una gran artista no pongo en duda lo dicen las revistas la zanahoria es buena para la vista y es bueno para ella que vaya un exorcista arena, agua y alimento, consigues un cemento que te deja todo dentro. Dicen que en Roswell pasó algo muy oscuro, tal vez un alien o un mono no peludo. Nadie pensó, pero es casi seguro que era Michael Jackson que venía del futuro. Dicen que naces después de los dolores. Te cantan nanas y te cantan ruiseñores Luego te cantan los pies y los sudores Y aunque te mueras no desisten los olores y que al en Estados Unidos Salen de pata algunos cocodrilos Yo debajo de la cama tengo bolas como nidos Y animales malheridos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 las oficinas del sello GOR, Infiernito Guitarshop, la tetería Itai. El sábado 23 de abril, a partir de las 7 y media de la tarde, Le celebra con su 25 aniversario. Concierto recomendado por Euskal Música. De Río Elzar y Ratia en el 100.8 FM